Ahora mueren en Bosnia, los que morían en Viennama, mueren en Bosnia, los que morían en Viennama, mueren en Bosnia, los que morían en Vienna. Estás escuchando.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 Besándote feroz la indigna muerte mientras te vas volando al infinito fulgor de la mañana indiferente fulgor de la mañana indiferente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 Despierto confuso y maldito, vivo solo en sueños, despierto confuso y maldito, marca na un tus fallas, marca na un tus fallas, marca na un tus fallas, marca na un tus fallas, hago solo en sueños, la feliz sonrisa de tu rostro vamos solo en sueños la feliz sonrisa de tu rostro marcan un tus faixas marcan un tus faixas marcan un tus faixas marcan un Gracias a Shiji um, que nos propuso este tema. De los todos tus muertos, vayas. Estás escuchando Por la otra oreja. La cigarrafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas.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 Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Intergaláctica Y llegaron a las costas españolas Después de 52 días de altamar La delegación del ejército zapatista De liberación nacional eh, Llegaron Eh, después de hacer escalas en Cuba y en las Islas Azores, eh, siete indígenas que representan el ejército zapatista de liberación nacional, por fin desembarcaron en Vigo, España, para iniciar la travesía por la vida que lo llevará a decenas de países para estrechar lazos con colectivos sociales y de Europa. Eh, los recibieron a pura emoción con música de las tradicionales gaitas de la región y mensajes escritos en galego, el idioma local, ¿no? Eh, de fondo cada tanto se escuchaba el legendario grito de apoyo que es más bien una promesa que acompaña a todas las luchas de México, ¿no? Zapata vive, la lucha sigue y sigue. Pero, ¿vamos a pasar música que no tiene nada que ver con los zapatistas o Sí, sí. Manu Chao, vamos a escuchar a José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Todo eso, ¿eh? José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Pero es uno solo, ¿eh? ¿eh? No es el grupo. Manu Chao. José Manuel Arturo Tomás Chao, que nació en París un 21 de junio, hace 60 años. Sí, cumple 60 años. Eh, Y él grabó para el EZLN eh, algunos temas. Vamos a escuchar ahora, eh, vamos a escuchar, por ejemplo, a Manu Chao, el EZLN, eh, con las palabras del subcomandante Marcos, para todos, todos.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 Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno contra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción.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 La otra oreja zapatista. Y Manu Chao ha participado de un libro de cuentos rebeldes que se ha hecho en Francia. De la misma manera que en Argentina, en, en Italia, en Estados Unidos, eh, se han hecho libros que... Que, de los cuales fuimos eh, una partecita, ¿no? un granito de arena, eh, relatando los cuentos, los relatos del subcomandante insurgente Marcos, cuando se llamaba así. Y, y Manu Chao grabó «La histoire de los «La historia de los otros». Pour l’ordre les cas, les plus anciens des anciens qui peut ces terres, racontent que les plus grands dieux, ceux qui firent naître le monde, ne pensaient pas tous de la même manière. C’est-à-dire qu'ils n’avaient pas la même pensée, mais que chacun pensait à sa façon, et entre eux, ils se respectaient et s’écoutaient. Les plus anciens des anciens disent que les choses étaient vraiment comme ça Car si cela n'avait pas été ainsi, le monde ne serait jamais né Parce que les premiers dieux auraient passé leur temps à se disputer Puisque la pensée que chacun d'eux ressentait était différente Les plus anciens des anciens disent que pour cette raison Le monde est fait de multiples couleurs et de multiples formes Autant que les plus grands dieux, les tout premiers, avaient de pensées en eux. Ils étaient sept les plus grands dieux, et sept les pensées de chacun d'eux. Et sept fois sept sont les formes et les couleurs avec lesquelles ils vêtirent le monde. Le vieil Antonio me dit qu'il avait demandé aux plus anciens des anciens comment les premiers dieux avaient fait pour se mettre d'accord et se parler alors que les pensées qu'ils ressentaient étaient si différentes. Les anciens, les plus anciens répondirent qu'il y eut une assemblée des sept dieux avec les sept pensées différentes de chacun d'eux et durant cette assemblée, ils trouvèrent un accord. Le vieil Antonio dit que les anciens, les plus anciens, dirent que cette assemblée des premiers dieux, ceux qui firent naître le monde, eut lieu longtemps avant l'hier, dans le temps où il n'y avait pas encore de temps. Et ils dirent que, dans cette assemblée, chacun des premiers dieux exprima sa parole. Et tous dirent, « Ma pensée, celle que je ressens, est différente de celle des autres. » Et alors les dieux demeurèrent en silence, car ils se rendirent compte que chacun d'eux disait « les autres ». Ils parlaient d'autres, différents. Après être restés un moment silencieux, les premiers dieux comprirent qu'ils avaient déjà un premier accord. C'était qu'il y avait des autres, et que les autres étaient différents de ceux qui étaient un. Ainsi, le premier accord entre tous les premiers dieux fut de reconnaître la différence et accepter l'existence de l'autre. Et comment faire autrement si, de toute manière, ils étaient tous des dieux, tous premiers, et qu'ils devaient s'accepter parce qu'il n'y en avait aucun qui fût plus ou moins que les autres. Simplement, ils étaient tous différents, et ainsi ils devaient cheminer. Après ce premier accord, la discussion continua, car c'est une chose de reconnaître que les autres, les différents, existent et c'en est une autre, très différente, de les respecter. Ainsi, ils passèrent un bon moment à se parler et à discuter de comment chacun était différent des autres et peu leur importait de prolonger cette discussion car, de toute façon, le temps n'existait pas encore. Ensuite tous se turent et chacun parla de sa différence Et chacun des autres dieux qui écoutaient se rendit compte qu'en écoutant et en connaissant les différences de l'autre Il se connaissait lui-même davantage et mieux dans ce qu'il y avait de différent Alors ils furent tous très contents et se mirent à danser et cela dura longtemps Mais pour eux cela n'avait pas d'importance car en ce temps-là il n'y avait pas encore de temps Après avoir dansé, les dieux parvinrent à l'accord qu'il était bon qu'il y ait des autres, qu'ils soient différents et qu'il faut les écouter pour nous connaître nous-mêmes. Et après cet accord, ils s'en allèrent dormir parce qu'ils étaient très fatigués d'avoir tant dansé. De parler, ça, ils n'étaient pas fatigués car ils étaient vraiment très doués pour le bavardage, ces premiers dieux, ceux qui firent naître le monde et qui apprenaient tout juste à écouter. escuchando por la otra oreja. Y en este programa donde la mayoría somos eh, de habla hispana, vamos a escuchar La historia de los otros por uno de los mejores actores argentinos, Manuel Callao. Nos cuenta La historia de los otros. La historia de los otros. Contaron Los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras, que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no se pensaban parejo todos, o sea que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento, y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los más viejos de los viejos, que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca se hubiera nacido, porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentían. Dicen los más viejos de los viejos que por eso el mundo salió con muchos colores y formas, tantos como pensamientos había en los más grandes dioses, los más primeros. Siete eran los dioses más grandes, y siete los pensamientos que cada uno se tenía, y siete veces siete son las formas y colores con los que vistieron el mundo. Me dice el viejo Antonio, que le preguntó a los viejos más viejos, que ¿Cómo le hicieron los dioses primeros para ponerse de acuerdo y hablarse si es que eran tan distintos sus pensamientos que sentían? Los viejos más viejos le respondieron, me dice el viejo Antonio, que hubo una asamblea de los siete dioses junto con sus siete pensamientos distintos de cada uno y que en esa asamblea sacaron el acuerdo. dice el viejo Antonio que dijeron los viejos más viejos que esa asamblea de los dioses primeros los que nacieron en el mundo fue mucho tiempo antes del ayer que mero fue en el tiempo en que no había todavía tiempo y dijeron que en esa asamblea cada uno de los dioses primeros dijo su palabra y todos dijeron mi pensamiento que siento es diferente al de los otros y entonces quedaron callados los dioses porque se dieron cuenta que cuando cada uno decía los otros estaba hablando de otros diferentes después de que un rato se estuvieron callados los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo y era que había otros y que esos otros eran diferentes del uno que era Así que el primer acuerdo que tuvieron los dioses más primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. ¿Y qué remedio les quedaba si de por sí eran dioses todos, primeros todos? Y se tenían que aceptar porque no había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes y así tenían que caminar Después de ese primer acuerdo Siguió la discusión Porque una cosa es reconocer Que hay otros diferentes Y otra muy distinta Es respetarlos Así que Un buen rato pasaron hablando Y discutiendo de cómo cada uno Era diferente de los otros Y no les importó Que tardaran en esta discusión Porque de por sí No había tiempo todavía. Después se callaron todos... y cada uno habló de su diferencia... y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta que... escuchando y conociendo las diferencias del otro... más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Entonces... Todos se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera y tardaron mucho pero no les importó porque en ese tiempo todavía no había tiempo. Después de la bailadera que se echaron los dioses sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya Después de este acuerdo se fueron a dormir Porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto De hablar no estaban cansados Porque de por sí muy buenos eran para la habladera Estos primeros dioses Los que nacieron en el mundo Y que apenas estaban aprendiendo a escuchar No me di cuenta a qué hora se fue el viejo Antonio La mar duerme ya Y del cabito de vela solo queda una mancha deforme de parafina. Arriba, el cielo empieza a diluir su negro en la luz del mañana. Estás escuchando En la Otra Oreja. A propósito de la llegada de los zapatistas a España Recordamos una, una película, Caminantes Un documental sobre el zapatismo Uno de los mejores documentales sobre el zapatismo eh, Película que dirigió Fernando León de Aranoa Director de cine muy interesante Que hizo, por ejemplo eh, eh, Lunes al Sol Con Javier Bardem Excelente película sobre la desocupación. Escobar, la traición. Eh, eh, bueno, hizo también películas premiadas, ¿no? Y también hizo la película Princesas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el cumpleaños de Manu Chao? Porque la música la hizo Manu Chao. Me llaman Calle, dice la canción... Me llaman Calle, pisando baldosa, la revoltosa, tan, y tan perdida. Me llaman Calle, Calle de noche, Calle de, re, de día. Es la historia de las prostitutas de, de Madrid. Y escuchamos ahora a Manu Chao, en su cumpleaños, en su rebelde cumpleaños. Me llaman Calle.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 Calle sufrida, Calle tristeza de tanto amar, Me llaman Calle Calle más Calle Me llaman siempre y a cualquier hora Me llaman guapa, siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman Calle, mi nobleza Me llaman Calle, Calle sufrida Calle perdida de tanto amar, Me llaman Calle Me llaman Calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la puri, a la Carmen, Carolina, Lidiana, derecha, pasa, pasa, Leni, hey, Marcena, Jenny, Tatiana, Ruth, Mónica, María, María. Me llaman Calle, Carolina, Carolina, me llaman Calle. Calle es, que sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle, Carolina Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Decreto Estás escuchando según La Otra Oreja Y vamos a un clásico Y donde dice Marihuana Los zapatistas dicen Zapatistas Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande patilón me dicen el clandestino por no llevar papel pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma la ciudad mi vida va prohibida Dice la autoridad, solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido nel corazón de la grande Pabilon, me dice en el clandestino, yo soy el ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola mi condena, correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón, de la Grande papilón me dicen el clandestino, por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal Chufa de ti de ti de ti No, no, de ti de ti de no de ¿Por qué me voy a ir? ¿Cómo? que decir, Río? Abuelo ¿Qué pasa? ¿Hay que irse? ¿Ya? ¿Hay que irse? Bueno, Listo, entonces nos vamos Con una versión de hasta siempre Gracias a tantos mensajes Que recibimos eh, Hay otras orejas interesadas En este programa, ¿no? Sí, agradecemos sí, ¿Qué? ¿Qué sí, Ah, bueno, está bien Si vos lo decís eh, Bueno, y recibimos un mensaje, Daniela, de Hijos Oeste Que dice que mmm, el papá de Darío Santillán Dice, junio duele Y también hace crecer la bronca mezclada ...con más fuerzas para luchar. Y así nos vamos... ...con una versión en ukelele... ...un trío... ...un trío en ukelele... ...tres ukeleles... ...ella toca el bajo... ...ukelele bajo... ...y hay dos eh, señores... ...que tocan ukeleles de distinta tonalidad... ...escuchamos ahora... Hasta siempre Hasta la victoria siempre Ahora sí